el Mirón Secretaría de Prensa de AMSAFE Provincial. Bien, bueno, Javier, ¿cuál es el sentido de la participación de, de AMSAFE, el gremio docente de Santa Fe, en esta reunión de la coalición de Rosario y de Santa Fe? Mirá, primero, la comunicación es un derecho humano básico. Eh, segundo, entendemos que, que AMSAFE, con su larga trayectoria, es un gremio democrático y que pretende una sociedad democrática y para una sociedad democrática tiene que haber libertad de ideas. Esta libertad de vida implica una libertad de voces, una pluralidad de voces y este proceso que estamos viviendo a partir de la intervención del AFSCA particularmente está atentando contra la pluralidad de voces. Por lo tanto AMSAFE está participando de este espacio tratando de recuperar una comunicación democrática. Bien, eh, ¿cómo le explicarías a la gente que por ahí se piensa que el, el problema de la ley de servicios de comunicación audiovisual es de un sector o de algunos sectores de la sociedad que tiene que ver con su vida cotidiana? Por supuesto, entender que es solamente un problema de un sector o que es un problema que afecta solamente a periodistas o a intereses partidarios es un error. Eh, aquí vamos a, a vivir lamentablemente un proceso de concentración hegemónica de poder eh, como nunca antes se ha vivido en el país. Este, ya de hecho se está gobernando por decreto y los medios están invisibilizando esta situación. Eh, entendemos que el problema de la comunicación democrática justamente es un problema social, es un problema que nos afecta a todos y bueno, SAFE es parte de esta situación y está tratando de aportar lo, lo suyo para emprender un camino que que nos vuelva a situar en esto que tanto se ha ponderado a nivel internacional que es la construcción de eh, mecanismos de participación y que garanticen la, las diferentes voces este, para una sociedad democrática. Gracias. Ustedes.